La selección argentina de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral se prefiere para un debut mundialista. El seleccionado argentino de fútbol 7 viajó hacia España donde disputará el mundial que se realizará en Barcelona y del que participarán 14 equipos. Argentina debutará el próximo 12 de noviembre frente a Ucrania, actual campeón del mundo, y se enfrentará luego al local España. El plantel del seleccionado está conducido por Marcelo Sánchez e integrado por Nahuel Gutiérrez. Mariano, Cortés, Rodrigo, Nugrin, Germán Romuzzi, Carlos Carrizo, Mariano Morana, Botista, Suárez Carbonetti, Matías Vasi, Matías Fernández, Cristian Bisordo, Rodrigo Luque, Facundo Godoy, Rens, y Matías Vera. Un reporte para Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. de Iván Algay.